Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Les habla Rodrigo desde Radio Alama en Internet. Y Elena, pues ahora comentamos una noticia importante que hemos visto en Alama.com. Sí, sobre una nueva campaña de la Junta de Andalucía. Exacto, es una iniciativa, ¿eh? De sensibilización y también de prevención contra la violencia de género y sexual, pensada para este verano. La presentaron en Granada y el lema es bastante directo. Llévatelo contigo siempre. Llévatelo contigo siempre. Vale. ¿Y cuál es el núcleo de la campaña? Pues el objetivo principal es, sobre todo, dar a conocer y que la gente use más el teléfono de ayuda, el 900 200 999. Entiendo que es un número gratuito, importante, ¿eh? confidencial y que funciona 24 horas al día. Fundamental que sea gratuito y siempre disponible, claro. La campaña quiere ser, bueno, una herramienta útil de verdad, para prevenir, sobre todo ahora en verano. ¿Y por qué específicamente en verano? ¿Hay alguna razón, algún dato? Sí, sí, lo hay. Según datos que mencionó el delegado del gobierno, Antonio Granados, allí en Granada, eh, bueno, pues resulta que el 44,1% de los asesinatos machistas ocurren entre junio y septiembre. El 44%. Es muchísimo. Casi la mitad en solo cuatro meses. Exacto. Es un dato que, bueno, te deja pensando y que subraya porque es tan importante no bajar la guardia justo ahora. Desde luego. Y para que la gente recuerde el número, el 900-200-999 han usado una estrategia eh, curiosa, ¿no? Sí, bastante creativa, la verdad. Para que se haga viral, han optado por una canción pegadiza. ¿Una canción? Sí, sí, una canción de estas de verano y el estribillo es literalmente el número 900-200-999. O sea que te lo aprendes casi sin querer. Esa es la idea. Como decía la delegada Matilde Ortiz, quieren que el número esté en todas partes, como una canción del verano que nos protege, que se nos quede. Es una forma ingeniosa, la verdad, como un anuncio que se te mete en la cabeza. ¿Y dónde la vamos a oír o ver? Pues el plan es difundir el spot en redes sociales, que hoy en día es clave. Claro. También en cines, en festivales de música y en medios de comunicación más tradicionales. El anuncio, por lo que cuentan, muestra a mujeres diversas, jóvenes, mayores, con discapacidad, en situaciones típicas de verano. Buscando que muchas se identifiquen, supongo. Eso es. Y en Granada, además, se van a apoyar mucho en los centros municipales de información a la mujer, los CMIN, y también en las fiestas de los pueblos. Bien, presencia en lo digital y en lo local. Pero claro, la pregunta clave es… ¿Funciona este recurso? ¿Llama la gente al 900 200 999? Pues parece que sí. Teresa Illescas, que es la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, dio cifras de este año. A ver. Pues mira, más de 44.000 llamadas en toda Andalucía. Y esto es un 9,4% más que el año pasado. O sea que va a más. Un aumento considerable, sí. ¿Y en Granada se nota también? También. Casi 5.000 llamadas desde Granada. Y fíjate, esto confirma lo del verano. El mayor volumen fue justo de julio a septiembre. 1.440 llamadas en esos tres meses. Vaya. Pues sí que se concentra la necesidad en verano. Los datos lo apoyan totalmente. Demuestra que el teléfono es necesario, especialmente en estas fechas, y que la gente lo está usando. Y cuando alguien llama, ¿qué tipo de ayuda recibe exactamente? ¿Es solo para una emergencia puntual? No, no, es mucho más. A ver, el teléfono gestionó, por ejemplo, 958 acogimientos urgentes el año pasado. ¿Casi mil? Eso es bastante. Sí, y atendieron a mujeres de 68 nacionalidades distintas. Ofrecen atención psicológica, ¿eh? Eh, también asesoramiento jurídico, te pueden derivar a otros sitios si hace falta y, bueno, lo del acogimiento urgente que decíamos. Un servicio muy completo, entonces. Muy completo. Y está conectado con el 112 y con los centros de crisis 24 horas, los que son para víctimas de violencia sexual. Y otro detalle que me parece importante. Lo de los idiomas. Fundamental. Está disponible en 72 idiomas. ¿72? Y han triplicado la capacidad para responder. Eso es clave para que sea accesible para todas, ¿no? Exacto. La campaña insiste mucho en eso, en que la violencia no se va de vacaciones en verano. Y que una simple llamada, saber que te pueden atender en tu idioma, puede ser, bueno, vital. Puede cambiarlo todo, sí. Puede salvar una vida, como dice el lema de la canción. Solo tienes que llamar. digo que esta canción podría salvarte la vida. Este verano, ante la violencia de género, llama 900 200 999, teléfono Andaluz y atención a las mujeres. <música> Gobierno de España, Pacto de Estado contra la violencia de género, Junta de Andalucía, Pues una iniciativa crucial, la verdad. Importantísimo recordar y compartir este número, 900 200 999. Sí, que se nos quede grabado. Como dicen ellos, es la única canción del verano que realmente puede salvar una vida. Muy bien dicho. Estaremos atentos a más noticias sobre esta y otras cuestiones. Eso es, hasta la próxima noticia. Ha sido una realización bajo la dirección de Juan Cabezas.